Estamos ahora mismo en los estudios de Radio Alama en Internet. Sí, vamos a comentar una noticia que hemos leído en alama.com. Una historia, la verdad, muy emotiva. Muy bonita, sí. Un ejemplo de generosidad que nos llega desde Santa Cruz del Comercio. La información, por cierto, la firma Pedro Martín Fernández. Efectivamente. Pues resulta que en Santa Cruz del Comercio unos niños llevan ya un par de veranos con una iniciativa, bueno, muy curiosa Sí, montaban un pequeño mercadillo Eso es, por las tardes, en verano vendían juguetes suyos, usados eh, algunas cosillas de casa, pulseras hechas por ellos mismos Vamos, lo típico de un mercadillo infantil Claro, y la idea original, fíjate era sacar un dinerillo extra, pues para disfrutar más de la Feria del Pueblo Que ya de por sí es una buena iniciativa, ¿eh? Sí, sí, pero es que este año, bueno, la cosa cambió Cambió, sí Porque los niños se enteraron de la situación de Francisco, que necesita ayuda médica. Y entonces, eh, de forma espontánea, decidieron que todo, absolutamente todo lo que recaudaran, sería para él. ¡Qué bonito! Y se pusieron a ello todo el verano, eh, sin hacer mucho ruido, digamos. Y consiguieron reunir 250 euros. 250 euros, que ya es una cantidad, ¿eh?, para unos niños con su esfuerzo. Ya lo creo. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más bonita si cabe. Porque claro, los padres y el ayuntamiento se enteraron de esto. Sí, pero casi a última hora, ¿no? Pues sí como se suele decir, casi sobre la bocina, justo antes de las fiestas del pueblo. Y dijeron, bueno, esto hay que reconocerlo. Claro, un gesto así no podía pasar desapercibido. Entonces se movilizaron muy rápido para organizar una fiesta infantil. Tenía un doble objetivo, ¿verdad? Eso es. Por un lado, pues un reconocimiento público a los niños, a su generosidad. Y por otro, pues dar la oportunidad a todo el pueblo de sumarse, de colaborar también. Y por lo que cuenta Pedro Martín, fue un acto sencillo, pero, pero muy emotivo. Muchísimo. La alcaldesa Ángeles Jiménez estuvo allí. Sí, pero cedió el protagonismo, ¿eh? Sí, sí. Quiso que los niños fueran los protagonistas. Dijo que estaba muy orgullosa como representante del pueblo de lo que habían hecho. Y fueron los propios niños los que leyeron unas palabras para Francisco. Imagínate la escena. Muy emocionante, seguro. Demostrando una empatía increíble para su edad. Desde luego. Y también habló la madre de Francisco, Mari. Claro, para agradecernos, Me imagino que estaría visiblemente emocionada. Normal, ante tanto cariño y apoyo. Y bueno, como era una fiesta infantil, pues no faltó la música, las golosinas, lo típico para animar a los pequeños. Y además, una sorpresa. ¿Ah, sí? La visita de Mickey y Minnie Mouse. Eso. Un detallazo de la empresa Gelusport. Que colaboró así, de forma desinteresada. ¡Qué bien! Seguro que a los niños les encantó. Añadió un toque de alegría extra. Sin duda. Pero lo más impactante, yo creo, fue la respuesta de la gente del pueblo. Totalmente. Porque en esa fiesta improvisada, que duró apenas un par de horas… ¿Cuántos se arrecaudó? Pues nada menos que 900 euros más. 900 euros en dos horas. ¿Eso dice mucho de la solidaridad de Santa Cruz? Muchísimo. Si sumamos esos 900 a los 250 que ya tenían los niños de su mercadillo, nos vamos a… más de 1.150 euros. Exacto. Más de 1.150 euros. Una cantidad muy considerable. Que es fruto primero de la idea de los niños y luego de esa respuesta fantástica de la comunidad. Y ese dinero pues tiene un destino muy concreto. Sí, ayudar a la familia de Francisco a comprar un bipedestador. Que es un aparato ortopédico. ¿eh? Fundamental para él, le permite ponerse de pie, ¿verdad? Eso es. Mejora su calidad de vida y además es muy importante para sus terapias de rehabilitación. Una herramienta clave en su recuperación. Exacto. Así que esta historia es, bueno, un reflejo fantástico de la solidaridad de la gente de Santa Cruz del Comercio. Sí. Ese impulso que nació de los niños y que contagió a todo el pueblo. Y que alimenta, esa esperanza que recoge el artículo, la de ver a Francisco, bueno, correr pronto por las calles de nuestra comarca. Un ejemplo precioso, la verdad. Muy inspirador, sí, señor. Pues sí, una de esas noticias que te alegran el día y que demuestran la fuerza que tiene la gente cuando se une. Desde luego. Nosotros seguiremos aquí, en Radio Alama, atentos para contarles más historias como esta. Eso es, nos despedimos por ahora y ya mismo nos ponemos a preparar la siguiente información aquí en Alama Comunicación, siempre bajo la atenta mirada de Juan Cabezas en el control técnico. Hasta la próxima.